Juan, ah, le, queríamos, le queríamos consultar como si nos puede dar las últimas noticias acerca del caso de su hija de emilio camaita bueno seguimos en la lucha es una causa muy muy dura pero al final seguimos, eh, estamos oh, saliendo de todo esto ya se dio el eh, si, se hizo el cambio de carátula y eh, habíamos pedido la renuncia del anterior fiscal eh, entonces ahora estamos con la fiscal Ana Medina que ella cambió la carátula y ayer, ante la semana pasada ya declararon los cuatro imputados que lo tenía por la muerte de Emilia Bien, ¿cuál es la nueva carátula de la causa? De homicidio culposo fue a homicidio simple con dolo eventual bien y ahora qué otros pasos quedaría para, para ver a ver si se puede vislumbrar algo bueno uh, la semana pasada vamos a hablar por el día jueves eh, eh, declaró o sea no declaró carlos sino dejó un escrito a la fiscal el día jueves y recién eh, vamos a vamos a recibir toda la o sea, todo lo he hecho por nuestro abogado, pero dejó algo, un ¿cómo se llama?, un escrito, y Aramboure, Gastón Aramboure, como él está detenido por la causa de este chico maldonado que pasó en en allí en, en Berizo, sí. entonces eh, eh, está detenido, él no, no declaró nada. Y el día lunes declaró eh, Peque García, uno de los principales autores de, de, de esta muerte de mi hija. Y, y hoy eh, también, porque a están nos están manteniendo, pero entre ellos van dejando eh, sea, escritos y entonces todo esto se va a sacar y nos notificará no, recién el abogado esta semana que entra, no con toda la gente que nos está acompañándonos, entonces... es muy importante. Bien, o sea que digamos que todo este el estar activos todo este año sirvió para que se pudiese cambiar a otra fiscal un poco más activa en esta causa. Y sí, sí, porque realmente el, el anterior fiscal que era... Eh, ¿Cómo se llama este año? <risa> ¿Cómo? Eh, el, eh, no, el primer fiscal Garganta no hizo nada por lo... Me parece que también está involucrado en, este, en esta muerte, porque eh, la verdad es a él se le notificó el día eh, el día de la muerte, el primero a las ocho y media de la mañana, de ocho y media a nueve de la mañana, y él apareció a la una de la tarde cuando dejó sacar todas las cosas. Claro, claro, claro. Ya se había modificado toda la escena. Claro. Uh -huh, o daba tiempo a pareció... modificar, digamos, porque no sabemos sí. qué pasó. Uh -huh. Claro, y aparte de eso, eh, tiene... algún parentesquesco creo que con el con garro con el intendente de la de acá de la municipalidad ...ah, perfecto bien bien así que bueno esa, esa fue esa fue la causa de haber cambiado de fiscal ahora está la fiscal ana medina ella dio eh, la vuelta del el giro no de la, de la denuncia que está haciendo sí entonces eh, así como digo comunicándole y bueno eh, ahí estamos hermano juan sí por favor tienes algo concreto en decirle aquí tenemos la libertad de expresarnos adelante eh, no pero en, en todo sentido ese es todo el informe que todavía no hemos recibido todavía todo legalmente el informe nuestro abogado lo tiene eh, seguramente lo va a preparar y nos ha a conocer a todos los, los chicos que nos están acompañándo o sea, los a la facultad de periodismo a la facultad de Eh, trabajo social y eh, en general a, a los chicos de toda la universidad de la plata así que ya todos los momentos sociales que se, que, nos, que nos están acompañándonos en esta en, en esta búsqueda de justicia por emilia bien juan entonces le le agradecemos mucho su comunicación nos seguimos comunicando con usted o con sus hijos para ver cuáles son las novedades y sepa usted que tiene aquí un lugar donde puede Donde, donde siempre puede decir lo que quiera nos avisa y le damos un espacio para que para que también usted sienta que lo estamos acompañando bueno sí sí no no hay problema en cuanto por ejemplo tengamos todo ya eh, todo el informe por nuestro abogado y le estaremos pasando eh, le estaremos haciendo las noticias dándole la noticia ya porque después de eso yo creo que nuevamente le van a citar a, a otro a A otro careo, porque eso ya viene, ya yo creo que van a hacer un, a, un careo y luego irán a la justicia. Claro, claro, un careo entre todos los testigos. Bien, claro. hermano Juan, muchísimas gracias por tu atención. Nos estaremos comunicando en otro momento. Saludos bueno, a la familia. No, favor, no. hasta luego, bueno, gracias, Juan. Mario. A chao, hasta luego. Hasta luego.